Buenas compas de la t i n k u mi nombre es Silvia Fernández, Silproclama, acá este, música de acá de San Miguel,、eh, bueno, cantora, charanguera, compositora. La verdad que, bueno, contarles cómo, cómo es la situación en este momento, por lo menos en mi caso, para, para los artistas de, de acá de la zona. Viendo cómo, cómo viene el panorama,、eh, este, también charlando con, con otros compañeros de trabajadores del arte y de la cultura,、eh, la verdad que es una situación que pienso que viene como a agravar ya una, un contexto previo de, de extrema precarización. n o Para los trabajadores del arte, que siempre fue bastante difícil ya poder este, subsistir de esto、eh, y llegar a, a un salario mínimo ¿no? Como para, para poder vivir.、Eh, la verdad, que es, un, es una situación por q u e más compleja, ¿no? en e l que estamos impedidos, impedidos totalmente de poder salir. Hacer música, de salir este, a, a trabajar y a mostrar nuestro arte y con una incertidumbre total. Con las manos rojas, de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor. Rebelde, como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, soy.、Me Hola amigos, TFM Tinkunaku, mi nombre es Mora Miranda, Mora p o r q u e mi nombre artístico. Hace más de 25 años que me dedico al arte, soy trabajadora de la cultura como cantante y hace más de 15 años que dicto clases de canto como profesor en diferentes lugares. Me encuentro como otros tantos trabajadores de la cultura en estos tiempos con mi voz a callada. Donde los espectáculos ya no se brindan, donde no se pueden dar clases de forma grupal ni presencial. Esto hace que mi situación económica sea bastante apremiante, como la de tantos otros.、Eh, a veces uno tiene que reformularse, coser como el ave fénix, resurgir de las cenizas, aprender, siempre hay tiempo para aprender. Y hoy me encuentro. Lo Tal vez dando clases de alguna forma en la que jamás se hubiera pensado que iba a ser posible hacerlo, que es online. Esta nueva estrategia que se encuentra hoy, donde todos nos vemos a través de una pantalla, pasó a ser mi forma de trabajo en la actualidad: dar clases de canto, encontrarme con alumnos,、eh, que muchos tienen ganas de cantar, que no se podían encontrar tal vez con esta nueva modalidad y hoy. Pasa a ser parte de, de lo cotidiano, encontrarnos a través de una pantalla. Cada febrero vuelve a renacer de las cenizas de la soledad. Hola, he aquí Sonia, un artista en aislamiento. No me da la cara como para poner el número de CBU y, y a recurrir a la lástima.、Eh, tal vez sea la única opción, pero por el momento、eh, tendré que comunicarme virtualmente con los alumnos, con los productores, con los espacios de difusión. Y este, no sé, venderemos、eh, auriculares a domicilio, no, no sé, todavía no lo tengo muy resuelto. En lo particular, estoy、eh, afectada a c u i d a d o de una persona, cosa que me ocupa mucho porque me siento útil. Eh, siento el amor concretamente y, este, y me ocupa el tiempo y, y las ideas,、eh, entretenerme a mí, entretener al otro y no estar aislada, porque si bien nos falta piel, no nos falta. Esto que nos humaniza, que son las buenas ideas y las malas ideas, también nos hacen humanas. Dentro, es bastante complejo el, el, el panorama para, para el arte, para eventos sociales de los cuales dependemos. Para poder trabajar.、Eh, así que en este caso, bueno, estamos en, en contacto con compañeros,、eh, en comunicación continua, ayudándonos a, también a, a, a crear este, nuevas formas de trabajo que nos permitan seguir, como por ejemplo recitales así en vivo, por, por distintas redes. Eh, yo, en mi caso, por ejemplo, hice dos hasta el momento que fueron también al sobreconsciente virtual y voluntario para, este, de paso, también para, para poder a a r p seguir tocando, porque la verdad es que se extraña muchísimo. Y, y bueno, estamos ayudándonos a ver cómo podemos hacer、eh, para usar ciertos programas que por ahí no estábamos bastante actualizados.、Eh, y, y bueno. Aprendiendo absolutamente de todo para poder continuar dando clases virtuales también.、Eh, es difícil,、eh, a mi edad, una persona grande, yo tengo ya 55 años,、eh, replantearme y reencontrarme con estas nuevas estrategias de trabajo. Mm, me alegro muchísimo de que así me sucediera y espero que muchos de mis colegas puedan encontrar, tal vez、eh, en esta forma online,、eh, a través de una pantalla, encontrarse con alguna forma de trabajo también. Sé que para muchos son tiempos muy difíciles, y a algunos nos cuesta más que a otros encontrarnos y darnos cuenta de que la vida continúa y que esto es solamente un tiempo, un paso. Y donde prontamente sucederá esto que todos queremos: que es encontrarnos en un abrazo,、eh, reencontrarnos en la mirada, en el calor de estar con el otro, y、eh, en darte un fuerte abrazo, un fuerte beso. Un gran saludo para todos ustedes, para los amigos queridos de Femetín c u l a c u que siempre están, que se acuerdan de nosotros, de los trabajadores del área de la cultura. Un abrazo grande.、Creo. Que no queda otra más que subirse a la, a la bicicleta y pedalear. Y que hacer fuerza y que cada metro es,、eh, te acerca a un lugar que no sé si es importante. Lo que me importa es pedalear. buscando siempre reunirnos, organizarnos y. Y bueno, y crear nuevos, nuevas formas de reexistir. Gracias, compas, y les abrazo. Gracias por este espacio.